Cuentos de hadas españoles El jardinero A cinco millas del bullicio de la ciudad de Londres Había una ciudad pequeña Tranquila, exuberante y hermosa Donde los grandes nobles y ministros Tenían sus mansiones de verano Esta es la historia de la mansión más famosa de todas Una que era hermosa más allá de lo imaginable Su jardinero Larsen cuidaba el césped con precisión. Su incansable pasión por la jardinería garantizaba que las flores exóticas se alinearan en los caminos empedrados y pendieran de las paredes de piedra, las deliciosas frutas colgaran en grandes grupos de árboles fuertes e imponentes, y las mejores verduras crecieran en la elaborada huerta con las plantas más raras que adornaban el enorme invernadero. Esta mansión era una declaración de belleza natural y sus dueños estaban orgullosos de ella. Visitaban la finca cada verano sin falta. ¡Qué hermosa finca tenemos aquí! ¡Oh! ¡Y qué esfuerzo tenemos que hacer para mantenerla! Pero vale la pena el duro trabajo. Después de todo, la finca lleva el nombre de nuestra familia. Todo lo que hagamos es poco comparado con el honor que nos brinda nuestra herencia. Oh, ¡Mi señor, bienvenido! Hola, Larsen. ¿Qué tienes para nosotros este año? Oh, oh, Señor, he estado cuidando los mangos indios durante más de cinco años. La fruta requiere un tipo particular de suelo y métodos especiales de riego. Pasé meses estudiando cómo criarlos, pero... Ya es suficiente, Larsen. ¿Tenemos cosecha? Oh, sí, aquí está. He escogido los mejores para usted. Los escogí yo mismo. Forma perfecta y tamaño perfecto. Ojalá te hubieras lavado un poco, Larsen. Oh, lo siento. He estado cultivando estos nuevos rábanos de origen francés y... Dejémonos de tanto hablar y veamos si los mangos indios de Larsen son buenos Ya deberías haberlos recolectado antes, Larsen Lo siento mucho, señora, yo... ¡Ve a lavarte, vamos! ¿Están buenos, señor, señora? Están muy bien Señor, su señoría, el señor Corwall, está aquí para verle ¡Oh! ¡Dile que pase! Ya me he tomado la libertad, amigo mío. ¡Hola! ¡Me alegro de verte! ¿Esos son mangos indios? Pues sí. ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Los mejores mangos que he probado cuando has estado en la India. Estos no son de la India. Larsen ha logrado cultivarlos aquí mismo en nuestra finca. Larsen, has conseguido un auténtico milagro Larsen, ¿no tenías que trabajar en el jardín? Oh, sí, señora, mis rábanos, si me permiten que me retire Pues dirígete inmediatamente al jardín, Larsen oh, Os aseguro que resulta muy agotador tener que mantener la finca así oh, Estoy tremendamente cansada Bueno, he venido aquí para invitaros a una reunión mañana por la noche. Espero que podáis asistir. Será un auténtico placer, Lord Cornwall. Allí estaremos. ¿Y podría llevarme algunos de esos mangos? Larsen es un verdadero maestro. No se trata de Larsen, sino de las bendiciones de nuestros antepasados en esta tierra. Llévate tantos mangos como quieras. Mandaré que os las empaqueten enseguida. La noche siguiente, el señor y la señora fueron a la casa de Lord Corwell Allí, entre opulentos manjares, a los invitados se les servían manzanas y peras Las más deliciosas que cualquier invitado había probado En verdad, las peras y las manzanas son deliciosas ¿Son de vuestra finca? ¿Quién es vuestro jardinero, Lord Corwell? Oh, no tengo jardinero, estoy buscando uno Estas proceden del frutero del mercado local, llamado John. Me dijo que las consiguió especialmente para esta noche. Pues el frutero conoce bien su fruta absolutamente exótica. ¿Habríamos imaginado una fruta así de vuestro jardín, Lord Maxwell? Lord Maxwell regresó a su casa muy ofendido. Pídele a Larsen que venga de inmediato. Sí, señor. Larsen deberá esmerarse más con el jardín, querido ¿Ha solicitado mi presencia, señor? Bueno, acabamos de probar las más hermosas y deliciosas manzanas y peras en casa de Lord Cornwall. Debes ir a ver al frutero, un tal John del mercado local, y preguntarle dónde consigue la fruta Y luego averigua quién es el granjero que las cultiva y qué es lo que hace para que estén tan deliciosas «¿John, dice? ¿Del mercado local? Pues acabo de venderle una caja esta mañana. Dijo que quería manzanas y peras para una reunión muy especial esta noche. No tenía ni idea de que era la misma reunión a la que ibais a asistir». «¿Entonces esas manzanas y peras eran de nuestro jardín? ¿Puedes demostrarlo?» «Oh, uh, sí. Aquí está el recibo de la venta, señor». Probé una combinación especial de tierra y abono para que la fruta fuera más grande y jugosa y así poder... ¡Larsen! ¡Debiste habernos la dado a probar a nosotros primero! Pero se la serví la última vez que estuvieron aquí y dijeron que estaban solo bastante bien. ¡Ya basta! ¡Tráenos algunas frutas más! Les enviaremos unos cestos a todos nuestros amigos y les diremos que proceden de nuestro jardín. ...de las bendiciones de nuestros ancestros. En verdad, Larsen, debes tener cuidado con estas cosas. ¡Ah! Oh, ¡Ahora vete! Larsen, trabajas día y noche en el jardín. Es gracias a ti que este jardín es la finca más hermosa de todo el país... ...y sin embargo los señores nunca tienen una palabra de elogio hacia ti. Uh, eh, oye... Eh... El pedido ya está listo. Ahora puedo ir a ver los lotos azules. ¿Lotos azules? Sí, y no te preocupes demasiado por esto. Mientras me dejen hacer lo que yo quiera en el jardín, estaré muy bien. A la mañana siguiente, Lord Maxwell recibió un mensaje urgente. El rey y la princesa querían verles en el palacio de inmediato para algunos negocios importantes. ¿Qué es, querido? El rey y la princesa me han convocado a palacio inmediatamente por el negocio de Alabama. Tendrás que irte de inmediato. Te ayudaré con el equipaje. Bien, ¿no debería llevarle un regalo a la princesa? Pero, ¿tendrás tiempo de comprar algo para ella? La princesa es una entendida en flores raras. ¡Que venga Larsen ya! Entonces le pidieron a Larsen que llevara la flor más rara del jardín y le presentó su loto azul a Lord Maxwell. ¿Estás seguro de que es excepcional? Oh, sí, mi señor. Se encuentra solo en las altas montañas de la India y el Tíbet, pero yo he... Cons ¡Ya basta! ¡Larsen, los melones! ¿Melones? Sí, el chef real me pidió que enviara unos melones al castillo. La familia real se quedó encantada el año pasado. ¿Puedes demostrarlo? Oh, sí. Aquí está la nota que el chef real me envió esta mañana. Deberías habernos los dado a probar, Larsen. Uh, lo hice, señora, pero me dijo que estaban solo bastante bien. El verano pasado, la cosecha del jardinero real se agostó, así que me pidió algunos y se los enseñó al chef y a la familia real. Ahora déjate de rollos. Debes irte ya, querido Adiós, querida Deja los melones en el carro Lord Maswell le entregó la flor a la princesa Y ella se mostró encantada Puso la flor en un recipiente de cristal Justo en el centro de la mesa de conferencias Pero un cortesano celoso le comentó a Lord Maswell: La flor que le dio a la princesa es bastante vulgar ¿Es cierto? No deje que Larsen le engañe así, Lord Maxwell Hay un jardinero que conozco que es mucho mejor que Larsen Debería emplearlo en su lugar Lord Maxwell se enojó mucho al oír lo que había dicho el cortesano Regresó a su mansión para asignarle a Larsen una tarea Cuando llegó a la mansión, Larsen estaba en el jardín hablando con Lady Maxwell ¡Larsen! Oh, por favor, déjeme cortar estos viejos árboles decrépitos Voy a plantar un sembrado de avena aquí Para que gran cantidad de aves vengan a comer al jardín Que rebosará con sus trinos felices Y volverá la vida con sus brillantes colores Esos árboles han estado ahí desde siempre, Larsen Desde antes de que tú vinieras aquí No dejaré que los toques oh, Pero, mi señor, yo creí que... No lo olvides, Larsen. Este jardín pertenece a nuestra familia. ¿Cómo te atreves a decidir cómo cuidarlos? Lo siento mucho, señor. Lo siento. No continuarás aquí por más tiempo. El buen cortesano nos enviará a otro jardinero nuevo. Y ya no se requieren más tus servicios. Pero, señor, yo... «Me trajiste una flor vulgar para regalarle a la princesa asegurando que era excepcional. Ahora tendré que escribirle una carta para disculparme». «Pero, señor...» «No pienso repetírtelo. Ahora vete ya». Así que Larsen tuvo que dejar la mansión y el hermoso jardín que había atendido con tanto amor y cuidado durante tantos años. Mientras tanto, Lord Maxwell escribió una carta de disculpa a la princesa. Su Alteza, lamento profundamente informarle de que el loto azul que le presenté en mi reciente visita al palacio no era excepcional, como me habían dicho que era. Pido disculpas por el descuido Y espero que me perdone y entienda que no tenía ninguna intención de tergiversar deliberadamente los hechos ante usted. Suyo, sinceramente, Lord Maxwell. Querido Lord Maxwell, la flor que me presentasteis es realmente rara. Aunque es común en la India y el Tíbet... Es muy raro en nuestra parte del mundo y es realmente increíble que vuestro jardinero Larsen haya logrado hacerla crecer en nuestro clima. Por ello, hay que aplaudirlo. He oído tantos comentarios buenos sobre vuestra finca y sobre el jardín de Larsen que me gustaría visitarlo. Como ya es tarde este año, propongo visitarlo el próximo verano, si no os causa molestia alguna. Suya, sinceramente Princesa Flora Se hicieron grandes preparativos Para la visita de la princesa Se obtuvieron nuevas semillas Se compraron nuevas flores Todo ello con el nuevo jardinero De los Maswell, Que nunca consideraron Que fuera el jardín de Larsen Siempre lo consideraron suyo Y solo suyo Mientras tanto, Larsen había encontrado Un hogar con Lord Corwell ...y estaba desplegando su magia en su jardín. Pasó un año y llegó el verano otra vez... ...y los Maswell esperaban la visita de la princesa. La princesa llegó a la pequeña ciudad. ¡Pare! ¡Cochero, pare! ¿Un sembrado de avena para que las aves puedan alimentarse? Solo Larsen pudo haberlo pensado. Este debe de ser el lugar. Su Alteza... Estoy casi seguro de que la mansión de Lord Maxwell está un poco más adelante Y yo estoy segura de que esta debe de ser la finca Este tiene que ser el jardín más hermoso de todo el país Solo puede ser la obra del buen Larsen Larsen, ¿eres tú? Sí, soy yo ¡Ah! Soy la princesa Flora ¿Princesa? Lo siento, señora Voy a lavarme enseguida Eso simplemente demuestra con cuánta pasión haces tu trabajo ¿Tienes por ahí mis melones favoritos? Sí, los traeré enseguida, señora Mientras tanto, el cochero le había enviado un mensaje a Lord Maxwell De que la princesa había llegado Se apresuraron a la finca de Lord Cornwall Princesa Flora, su alteza, nuestra finca está un poco más arriba en la colina Ah, sí, pero Larsen está aquí Entonces le contaron a la princesa Flora que Larsen había sido despedido después de entregar una flor vulgar a la princesa La princesa Flora escuchó Ella fue lo suficientemente sabia como para darse cuenta de que los egoístas Maxwell nunca habían apreciado a Larsen por su gran talento y amor por la jardinería. Ella decidió poner las cosas en su sitio. «¡Larsen! Eres un jardinero apasionado con un talento maravilloso, así que te voy a regalar un jardín y una mansión donde puedas hacer todos los trabajos de jardinería que quieras de la forma que quieras». Y recibirás un pago del Tesoro Real. Que todos los que vean tu jardín lo llamen el paraíso del Arsen. Y así será como se conocerá en todo el país. Finalmente, el Arsen consiguió la consideración que merecía.